La verdad que llevamos un mes de que comenzamos las prácticas deportivas al aire libre. La verdad que muy contento de de que nos hayan permitido regresar a nuestras actividades genuinas, digamos que poder facilitar el deporte, si bien lo estamos haciendo con, con las estaciones o los paradores que tenemos en el Cóndor y, y en el Río, digamos, son nueve paradores donde tenemos profe haciendo actividad recreativas, volver a nuestras actividades genuinas, que, que el profe de canotaje pueda dar canotaje, que el profe de atletismo pueda dar atletismo, este la verdad que nos puso muy contento y estamos muy muy satisfechos con, con esta propuesta que se ha hecho con la, con la participación de los vecinos y, y, y de los chicos que llevan a las actividades así que nada Muy contentos, los profes muy contentos también de poder hacer lo que, lo que les gusta hacer. Y nada, en este marco de, de poder ir caminando y avanzando y haciendo esta rueda de volver a generar reporte, también estamos este, abriendo algunos espacios nuevos, digamos, en, en nuestra ciudad. Ayer dejamos inaugurado el sector del, de un sector de la ciudad donde está comprende Álvarez Guerrero, el Castelo, el, Mi Bandera, 30 de Marzo, La Valle, donde arrancamos con atletismo, lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. Y la semana que viene estaremos comenzando con eh, la actividad de hockey, también en el mismo predio, y fútbol, ¿sí? Siempre en un ambiente de chicos y chicas, un mixto, ¿sí? Trabajando eh, las dos áreas siempre. Y el lunes también, 8 de febrero, comenzamos con actividades para adultos y adultos mayores en cuatro zonas de Viedma, ¿sí? Vamos, dividimos a Viedma hay cuatro zonas. Vamos a tener una profe en el Boulevard Ayacucho, una profe en el Boulevard Itizangó, una profe en la zona de la Escuela Municipal de Canotaje y la bajada de lanchas de Costaneda Norte. Y otra profe en la zona del Centro Cultural. ¿sí? En esos espacios eh, los adultos pueden ir, se inscriben y comienzan a hacer actividades eh, al aire libre. Van a hacer caminatas, preparación, o sea, acondicionamiento físico. Este, así que un poco volver a encontrarse con, con sus alumnos que tuvieron un año... Este guardados, digamos, un año que no se ven, así que la verdad que esto nos permite ir a, moviendo esta rueda para que el 15 de marzo, si Dios quiere, podemos comenzar con nuestras actividades este obviamente descentralizado, digamos, este espacio como lo ven no lo vamos a poder volver a utilizar por un largo tiempo, así que estamos planteando de ir a, a los 16 barrios barrios de Viedma, a los playones municipales, a las juntas vecinales y poder ofrecer ...todo nuestro paquete de actividades deportivas. Marcelo, ¿es una forma de que los vecinos y las vecinas de la ciudad... ...se reencuentren con el deporte, con las actividades al aire libre... ...con este contexto de pandemia? Sí, la verdad que fue muy lindo ver... Eh, ...por ejemplo, cuando a los profes les decíamos... ...convoquen a sus alumnos que tenía hasta el 2019... este ...muchos chiquitos obviamente siguen al profe, siguen la actividad... ...así que en estas prácticas nuevas que comenzamos... Se volvieron a encontrar el profe y el alumno que no habían estado un año casi distanciados. Eh, la verdad que es muy lindo y, y, y sobre todo lo vamos a ver más en las actividades de los adultos porque si bien si se hicieron actividades virtuales donde ellas hacían actividades para ese grupo especial que venían trabajando hoy se van a poder encontrar, o sea, la semana que viene se van a poder encontrar se van a poder realmente, eh, nada, esperemos que, que, que tengan el cuidado que tienen que tener los profes se lo hemos remarcado mucho, están trabajando mucho en eso, en, en nada, siempre con el barbijo, el distanciamiento, el alcohol en gel eh, actividades al aire libre para que podamos sostener esa, estas actividades y las podamos llevar adelante de la mejor forma posible. que realizar un protocolo, me imagino, y presentar al Ministerio de Salud para que se aprueben estas actividades. Sí, todas estas actividades que, que estamos llevando fueron presentadas en diciembre, el protocolo de salud pública eh, mediados de diciembre, casi tirando el 20 eh, nos aprobaron estas actividades, entonces son las que estamos llevando adelante, eh, vuelvo a repetir, tenemos canotaje, atletismo en, en los tres formatos lanzamiento, salto y penetrismo tenemos hockey, eh, fútbol de playa handball de playa, bola de playa de eh, actividades para adultos, así que esas son las actividades, hockey y bueno eso es la actividad que tenemos eh, habilitada y son las que estamos llevando adelante en los barrios eh, también se llevan adelante distintas actividades y le consulto cómo lo toman los vecinos el hecho de que la municipalidad lleve actividades deportivas a los barrios y tal vez no tenga que acercarse a un lugar físico como lo tenía que hacer antes Sí, creo que esta, estas estas líneas imaginarias que en su momento el intendente hablaba, el deporte es como una punta de una lanza que, que entra muy fácil digamos al barrio proponiendo actividades. Lo hemos hecho en el 2019 apenas entramos la gestión, eh, desembarcamos con un montón de actividades en el Álvarez Guerrero, digamos eh, se llevaba a los chiquitos de, de un merendero y del barrio a remar a la escuela municipal, eso la verdad que fue un, un impacto muy grande para ellos, que los podamos transportar y después los podamos volver a llevar al barrio, fue muy bueno. Y también no solamente fue sacarlo, sino nosotros volver con actividades ahí. Así que el vecino, obviamente, ayer fue la primera experiencia que tuvimos después de un año en el en la zona del Álvarez Guerrero, y bueno, los vecinos se acercaban ya al ver un profe sentado con la pista marcada como está de esta pista alternativa de atletismo, debemos haber tenido... seis chicos hicieron la actividad porque los padres llevaron los papeles y tuvimos más de 20 padres y, y nenes que estaban ahí dando vueltas, consultando qué es lo que íbamos a hacer o de qué se trataba eso. Así que nada, nos da una gran expectativa cuando le sumemos estas dos actividades, hockey y fútbol, la verdad que va a ser un, un lindo espacio de viema para poder llevar adelante prácticas deportivas. ¿Ustedes le inscripciones previas a, a estas actividades? ¿Se pueden seguir inscribiendo todavía? No, no, para estas actividades no va a haber inscripciones previas, tanto para las de, de actividades para adultos, sí después vamos a dar bien la dirección precisa donde van a estar el profe, va a haber un profe con una mesa, con un profe más que lo acompañe, se van a inscribir en el lugar y van a llevar las prácticas deportivas en el lugar. En el Álvarez Guerrero y en la zona esa eh, hay una señora que va, está haciendo las inscripciones, toma la asistencia de los chicos para que el profe pueda hacer la actividad realmente, así que esto es, es continuo en realidad, eh, no va a haber un cierre tampoco, Queremos que el vecinos se acerque y ofrecerle las tres propuestas que tenemos en esa zona y bueno y, y decidan cuáles los chicos quieren hacer. O sea que no hay inscripciones y todo el tiempo se pueden estar anotando. ¿Hasta cuándo durarán estas actividades deportivas al aire libre? Y yo diría que hasta mayo podemos hacerlo, digamos. Yo tenemos... mayo ya se pone frío, digamos, a las 5 de la tarde ya está oscuro. Así que bueno, la idea es, eh, en, en este tiempo que tenemos hasta mayo, es Contagiar nuevamente el deporte, volver a llevarlo y después estaremos obviamente charlando con la gente de educación para volver a ocupar los ZUM de las escuelas que mucho tiempo los usamos. Este, algunas juntas vecinales tienen el espacio como para generar alguna actividad. Recuerden que eh, el dentro de los espacios tiene que estar al 50%, tiene que haber distanciamiento. Entonces en algunas juntas vamos a poder hacer actividades, en otras no, porque no nos dan los metros cuadrados que tiene que tener. Pero bueno, obviamente creo que los zoom de las escuelas y los playones que tiene cada barrio los vamos a exprimir este año porque los vamos a necesitar para, para llevar el deporte a, a todos los vecinos.